Libro del Profeta m i q u e a s capítulo 2 Hay de los que oprimen a los pobres. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana los ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo: Del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? ¿Los dio? Y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. ¿Tú q u e te dices, casa de Jacob? ¿Se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, Yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra. como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por Elía, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová.